Bueno, luego de dos semanas Que no pudimos tenerlo a Plinio por, por distintas razones Por distintas responsabilidades Que coincidieron con el día Y la hora con que tenemos Habitualmente desde, San, desde el estado De San Pablo, de Campinas A Plinio, acá lo tenemos Nosotros en interno lo vemos Ya este año arreglaremos también Para que quienes puedan a través de de internet, este espacio lo vean también en imagen a Plinio, ¿cómo estás Plinio? Buen día Buen día Hernán, buen día oyentes de Radio Centenario gran gusto volver a, la, a nuestras conversas del jueves ¿Te imaginas que había oyentes ya preguntándonos qué pasaba, si no salías más si eh, no sé si te te había sido con Bolsonaro ese tipo de cosas, ¿no? nos preguntaban No, no, esto seguro que no pasó, pero lo que sí pasó es que te pelaron el pelo total. Sí, ¿no? Eh, puede dar lugar a distintas ubicaciones políticas, pero es por el calor, Plinio, nada más, simplemente por el calor. Bueno, Plinio, eh, nosotros habitualmente hablamos, hablamos de Brasil, Eh, nos concentramos en tu país, por supuesto, pero eh, sin perder de vista tu condición de, de economista eh, con una visión de izquierda revolucionaria de la realidad también internacional. Anoche te, te adelantábamos, lo hacíamos también esta semana con Julio Gambina, este economista argentino que vos conocés, que te hemos mencionado que cada tanto también lo tenemos en la radio. imposible eh, eh, perder la oportunidad de analizar contigo también esto que está pasando a nivel internacional nuevamente con bancos, la quiebra de dos bancos, primero de Estados Unidos, ahora se agrega el Credit Suisse, ya se está hablando de, de, bueno, de situaciones que están pasando otros, eh, otras entidades bancarias europeas, Y las autoridades respectivas monetarias saliendo a intentar tranquilizar, ¿no? Una historia que conocemos ya, Plinio, pero que bien vale evaluar en este momento del mundo, ¿no? Sí, eh, en realidad, citando a Gabriel García Márquez, estamos asistiendo a una crisis anunciada, mm. ¿no? Y hace varios economistas eh, críticos ya. Uh, pronunciaban la posibilidad de, de crisis financiera y es esto lo que estamos viviendo, ¿no? Una crisis fuerte en Estados Unidos con la quiebra, la, la segunda y la tercera mayor quiebra histórica de los Estados Unidos y una corrida contra el Credit Suisse y mm. es un banco tradicional, ¿no? De la, del, del sistema financiero internacional. Estos están directamente relacionados con la crisis económica. En el caso de, de los bancos regionales, pero grandísimos, americanos, esto es clarísimo. ¿no? La gente perdió el empleo, sacaron depósitos y, por el otro lado, el banco vio su patrimonio estruchar porque compraron eh, activos de deuda pública americana y con la subida de la tasa de interés, el valor de este patrimonio cae. Entonces, el banco primero tuvo una crisis de liquidez y enseguida una crisis de solvencia. Y se configuró una típica crisis bancaria. Es la punta del iceberg de una crisis profunda de la economía internacional. Eh, que tiene esos componentes de, de las apuestas a productos financieros Que, que se genera no, eh, Plinio tiene distintos componentes, pero eh, por ejemplo en el caso de, de el Silicon Valley tiene que ver también con eh, productos que se inflaron durante estos años de pandemia en el sector electrónico, pero que muestran esa naturaleza especulativa del sistema fin financiero que eh, en un año podés estar en la cresta de la ola, como decimos nosotros, haciendo mucha plata. y al poco tiempo, hundiéndote. Sin duda alguna, ¿no? El sistema financiero capitalista se convirtió en un casino, mm. donde se juegan altas ap apuestas, pero si pierde el banco, si pierde el capital, quien paga es el trabajador. Y esto mm. se vio de manera muy clara. El gobierno americano entró y dijo, no se preocupen, yo banco todo. Pero la realidad es que, el 95% de los depósitos estaban arriba del seguro de 250 mil dólares. Pero, asimismo, el gobierno americano fue y dijo, aquí, en este casino, nadie pierde plata, porque quien lo financia es, digamos, la economía del conjunto de los trabajadores, ¿no? y, y los recursos fiscales del gobierno. Entonces, le, lo que vemos es un sistema bancario que... no tiene fiscalización, un sistema bancario que no tiene regulación, y un sistema bancario que, como dicen los americanos, es too big to fail, muy grande para quebrar. Mm -hmm. O sea, tienen carta blanca para hacer el despilfarro y la farra que quieran. ¿no? Esto es el, la, una demostración clara de la absoluta irracionalidad del sistema capitalista. Falta plata para políticas públicas falta plata en Estados Unidos para Medicare, pero no falta plata ni para los bancos ni para las bombas en Ucrania. Mm. Y esto hay plata de más. ¿no? Esto va quedando claro, no es un problema de solo, digamos, de gestión de los bancos, claro que hay esto también, pero es sobre todo un problema sistémico de la forma absolutamente... digamos, desatinada cómo se organiza el capitalismo contemporáneo mm. eh, Si sí, sí, uno se lleva por los discursos oficiales tanto de Joe Biden, bueno, como las autoridades eh, monetarias de, de la Unión Europea eh, parece que dice bueno, acá hay plata para cubrir y no, la, los ahorristas o los inversores los accionistas, mejor dicho no van a perder pero hay un límite también que tienen aún desde la cantidad de dinero que manejan los, los gobiernos para esas ayudas, Plinio, o, o no lo hay, digamos, puede no haber mayores consecuencias graves para esto? Bueno, primero Hernán, si fuera un caso isolado, entonces sí, el gobierno americano tiene plata para bancar sin grandes problemas uh -huh. mayores, ¿no? salvo los problemas de cuidado de polít políticos. Pero no, no parece ser un caso aislado, ¿no? Es un caso, es el primer caso de una cadena de dominós que están vulnerables y que ya el, la gente que trabaja en el mercado sabe que están vulnerables. Esto es la primera cosa. Pero bueno, si esto se generaliza, claro que hay límites, ¿no? La economía mundial sufre una presión inflacionaria. Y claro que hay límites para la cantidad de plata que se puede meter en la economía, claro. porque esto puede llevar a una crisis de confianza, ya no en el banco, pero sí en la moneda, lo que es mucho peor, mm. mucho más grave. Entonces, la, la, la, la realidad... Es ¿Por qué la podría darse mental. una crisis de confianza en la moneda? Para explicar lo que puede ser más básico para nosotros, Plinio. Porque si no hay una escasez relativa de la moneda, si la moneda es abundante, ilimitada, la gente pierde la confianza en la moneda uh -huh. y buscan otras formas de, de resguardar la reserva de valor, uh -huh. que pueden ser otras monedas, que pueden ser oro, otros mercancías. Claro. Entonces, claro que hay un límite a esto, pero lo que estamos asistiendo, Hernán, es una, un agotamiento de los instrumentos de política económica. Entonces estamos en una crisis profunda. ¿Cuál es la causa en última instancia? Es las bajas tasas de, de, de lucro. Esta baja tasa de lucro que eh, pro, hace con que los capitales eh, tengan la tendencia a la quiebra. Bueno, el gobierno americano va y dice no, yo garantizo que nadie quiebra y mete plata en la economía. Pero esta plata no, no hay que hacer que hacer con ella, es un capital, y el capital tiene que valorizarse, entonces ellos buscan activos especulativos, que es lo que está pasando, y hay una inflación de, de precios en los activos especulativos, y esto a esto se suma un proceso inflacionario que tiene otras causas, la guerra de Ucrania, la desglobalización, Bueno, uh -huh. pero cuando el gobierno aumenta la tasa de interés, eh, el gobierno desvaloriza sus activos que fueron lanzados anteriormente. Entonces, la gente tiene una pérdida patrimonial. Entonces, el gobierno queda en una situación que es, si sube la tasa de interés, provoca crisis financiera. Y si la baja, alimenta la inflación y la especulación con activos. Uh -huh. Y esto demuestra... que hay un límite para la administración de las crisis capitalistas ¿no? mm. y nosotros estamos bien próximos de estos límites entonces la crisis bancaria la propia rivalidad nacional que llevó a la guerra de Ucrania todo esto es una una totalidad que demuestra la gran dificultad que tiene Estados eh, el sistema americano y, y el capitalismo como un todo para administrar la crisis económica profunda que se instaló de manera muy contundente en el 2008 y que todavía no se ha resuelto. Mm -hmm. eh, ¿Puede verse también a veces estas caídas, quiebras de bancos, eh, como una suerte de autodepuración del sistema, donde los más débiles van cayendo, pero que, que sostienen a, o van a su vez creciendo en poder otras, otras em empresas, otros bancos, Plinio? Mira, Hernán, es una buenísima pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es la crisis capitalista? ¿No? La crisis capitalista es una crisis que, de, porque cae la tasa de, de, de, de, de, de, de lucro. Uh -huh. Bueno, ¿cómo se resuelven estas crisis? La manera es, Marx decía, es, la, es el momento en que se da la pelea del viejo con el nuevo. El nuevo tiene que matar al viejo. pero si el viejo es too big to fail, hmm. muy grande para quebrar, y el Estado entra con su poder político y dice no, el viejo no va a quebrar entonces las crisis no se resuelven claro. ¿no? y entonces cuando tienes un capitalismo monopolista con corporaciones inmensas, la solución de las crisis son muy difíciles ya lo vimos en, el, en la crisis del, del 1929 y ahora se ve otra vez en esta crisis en que estamos metidos, pues, entonces las crisis como no se resuelven ellas se dilatan en el tiempo no y es lo que estamos asistiendo y cuanto más se dilatan más las fuerzas destructivas se intensifican la fuerza de la guerra, la fuerza de destrucciones cataclísmicas y es esto lo que estamos asistiendo en la economía mundial en el momento mm. Eh, Plinio, eh, nos quedan cinco minutos hoy nos empezamos un poquito más tarde por la entrevista anterior eh, este tema te, te proponemos también seguirlo porque bueno están, hay que monitorear qué sigue pasando, qué consecuencias sigue teniendo esto algo que nos quieras comentar de la realidad brasileña en estos minutos finales, bueno Lula va a China en los próximos días, suponemos que con la expectativa de de tenerlo como socio importante, eh, pero lo que quieras plantearnos respecto a la actualidad brasileña en el final. Mira, en las últimas tres semanas lo que estamos asistiendo en Brasil es en realidad la, la enorme dificultad de Lula para Hacer alguna cosa, ¿no? porque el Estado está totalmente destrozado y no tiene instrumentos. Entonces, esto es lo, en realidad lo que está pasando en cada una de las áreas. Y del otro lado, los escándalos de corrupción de Bolsonaro. El último es que ganó como regalo, entre colmillas, uh, co co colares, ¿no? Co no sé cómo se dice eso, sí. reloj, presentes. joyas sí, sí. en un total de casi 27 millones de reales no y son es, regalos que le dio el gobierno de Arabia Saudita mm. y son, son regalos de Estado pero Bolsonaro lo llevó para la casa entonces esto es un poco la novela de las últimas dos semanas, el escándalo total y bueno ahora dice que lo va a devolver Veamos Bueno Si sí, veíamos algunos titulares Pero en materia de, de Seguridad Algo que Lula se niega A revelar videos De las cámaras de seguridad Y que estaría también eh, Intentando accionar o incidir En las comisiones de investigación Sobre estos temas ¿Hay algo de eso Plinio? sobre qué, pero sobre qué videos, porque aquí hay tantos videos que eh, por lo que cuál. vemos en prensa internacional, videos de lo que pasó el 8 de enero, de las cámaras en torno a los a los poderes, la sede de los poderes del Estado en Brasilia. Mira, Hernán, no no no, no estoy acompañando esto, no sé. Lo que uh -huh. es lo que hay de video muy fuerte aquí. es la noticia que el gobierno, no es exactamente video, pero que el gobierno Bolsonaro compró un aplicativo del gobierno israelí, de, de una empresa israel, israelita, que monitoraba la localización de 10.000 ciudadanos brasileños, ¿no? y esto lo hizo durante años, entonces tienes ahí el nombre de, del ciudadano, aprietas en el app y él te dice exactamente dónde estás, ¿no? entonces estos escándalos de monitoramiento espionaje bueno van saliendo a flote eh, poco a poco que eran Esto dirigentes que, políticos y sociales de todo tipo son 10.000 yo creo que son dirigentes políticos sociales desafectos de, de bolsonaro claro ¿no? no espionaje empresarial no todavía no se sabe lo que hay lo que no, no se sabe es que se hizo esto de, de los videos de, de la tentativa de sí. golpe bueno, está en investigación yo creo que esto es un, una cosa complicada, no estoy acompañando si, sí, lo que están diciendo es que desde el gobierno de Lula se ha negado a difundir los videos completos de, esas, de, de los registros de las cámaras, de las sedes, de los poderes del estado eh, pero bueno, habría que ver en qué contexto se está dando esto, era apenas un Un titular que te que te comentábamos. Bien, Plinio. Hay que ver, sí. Hay una investigación ahí, ¿no? Entonces, claro. A veces esto, Dios, no, no puede, Una reserva, no, reserva se, no, todavía. Ver, como como hay mucha intriga en esto, hay que ir con cuidado para no no no dar información complicada. Claro, claro. Plinio, bueno, un gusto, la verdad que después lo vamos a repasar y sabemos que la audiencia nosotros hacemos la transcripción. para el semanario La Juventud de muchas de estas columnas como la tuya eh, y ahí vamos a repasar en detenimiento lo que nos ayudabas a analizar de todo esto así como lo hacíamos con Gambina ayer desde Argentina de este otro capítulo de la crisis del sistema financiero, podríamos decir hegemónico, que, que estamos comenzando a vivir y hay que seguir atentamente. Un abrazo y muy contento por este reencuentro, Plinio. Yo también, un abrazo a todos los oyentes y a ti en especial Hernán. Podíamos de... haber aprovechado el tiempo para hablar de fútbol, aprovechar que no estaba Ángeles, pero bueno, ya, ya lo perdimos esto. Oh. Es verdad, pero de cualquier manera Suárez hace gran suceso aquí en el fútbol sí. brasileño, carismático y ya con declaraciones buenas para un jugador de fútbol. Sí, está haciendo ganar plata a Gremio, dice en forma interesante. Abrazo Plinio, nos vemos. Fuerte abrazo, Fernando. Nos vemos.